Bueno, son 8 y 14 minutos. Vamos a charlar con la senadora nacional del PJ de La Pampa, Norma Durango. Eh, Norma, Pablo Cucharini y Lautaro Ventevegna te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Eh, Norma, vos estás, estás en Bariloche y ayer participaste de eh, la histórica sesión virtual en el Senado. A ver, contanos cómo cómo fue esa experiencia. Sí. Efectivamente, estoy en Bariloche cumpliendo mi doble función de senadora y abuela. Ajá, <ríe> este bien. Porque, bueno, como sabés, el personal doméstico no está trabajando y, bueno, tuve que venir a cumplir mi cuarentena aquí. este Y la verdad que ayer fue un día histórico, eh, por muchos motivos. Eh, primero, porque fue la primera vez que que un, el, el Congreso de la Nación eh, eh, sesiona de manera este, remota, pero también eh, porque se pudo demostrar que el Congreso, que nunca estuvo paralizado, quiero aclarar esto porque nosotros hemos trabajado desde el mes de enero con nuestros asesores, con los legisladores, hemos tenido, antes de que se declarara la pandemia, cinco sesiones en lo que va del año, y si las comparamos con las ocho que hubo en todo el año pasado, con temas que solamente ponía el Poder Ejecutivo, este podemos demostrar que el Congreso nunca estuvo paralizado. Y quiero decir que este logro de que ayer hayamos en el Senado de la Nación sesionado y también en la Cámara de Diputados, es eh, producto de una vocación democrática que tenemos todas y todas quienes los integramos eh, y que... Y que fue un esfuerzo formidable eh, disponer de todas las herramientas para dar cumplimiento al mandato constitucional y también un esfuerzo de, sobre todo las senadoras y senadoras que somos de un poquito más de edad, de, de aceptar este desafío de un aprendizaje uh -huh. de algo fundamental que no sabíamos que nunca habíamos utilizado y que y que finalmente eh, demostramos pudimos este concretar norma vos sesionaste desde tu casa eh, cómo se verificó eh, cómo se verificó tu identidad o sea que las bueno, dos vos. personas del RENAPER, mantuvimos el protocolo totalmente con barbijo, con la bandina con alcohol eh, se hizo la identificación biométrica este con luego se este se hizo el código de validación por por parte de los dos empleados del rey la eh, y este se mandó ellos traían una máquina una computadora especial uh -huh. como cuando uno hace migraciones viste sí. con las fotos todo y al, al minuto a los minutos te mandaban un código de identificación uh -huh. propio que es con el que vos podés ingresar A, a la sesión ah, está bien. Eh, norma ayer eh, fueron aprobados 20 decretos eh, presidenciales eh, alguno de ellos eh, para destacar que haya sido eh, fundamental en el marco de de, de esta pandemia que Mirá, la mayoría de los decretos de necesidad y urgencia tenían que ver con la emergencia sanitaria, uh -huh. eh, con los derechos sociales y económicos, eh, para defender los derechos sociales y económicos. no uh -huh. eh, Como siempre dice el presidente y el ministro de Salud, todos son para salvaguardar la vida, este y, y la y los, los derechos sociales. Solamente hubo eh, dos que tuvieron cierta este, resistencia por parte de la oposición, pero porque ¿Cuáles fueron? Ellos fueron fue no me acuerdo el número, pero fueron unos los que eh prohibían la entrada al ingreso al país de residentes y argentinos porque según los integrantes de la Comisión Bicameral, esto solo se puede determinar si hay... Eh, creo que decían declaración de estado de sitio algo así lo cre creían que era inconstitucional bueno eh, ese eh, no me acuerdo si ese fue el que no votaron o el que se abstuvieron. y el otro fue el que eh, no estaban de acuerdo con eh, evitar los despidos en las empresas porque dicen que bueno que las empresas que están atravesando situaciones económicas este, y financieras muy difíciles este bueno no tienen otra manera de pagarle a sus empleados. O sea, eh, bueno, eh, ya sabemos quiénes piensan así, nosotros claro. no. Eh, Norma, eh, eh, ¿se cuestionó en algún momento, o algún senador o senadora que haya cuestionado la validez de la sesión? No, no, no, no. no no, no, yo no, no, no Y además sí. la senadora Sagnún... Eh, bueno, dejó bien claro ¿no? que la presidenta, al haber solicitado a la Corte Suprema de Justicia que este, diera una, creo que se llama indicación de certeza o algo así, sí. eh, quedó claro que la Corte Suprema... este dijo que el Senado de la Nación tenía este absoluta independencia para poder este, realizar estas sesiones y que estas sesiones fueran legales y claro, legítimas. Yo, yo pensando en que cuando se empiecen a tratar algún proyecto que moleste a la oposición, eh, como por ejemplo eh, esta este aporte excepcional por única vez eh, de las empresas, eh, este mal denominado impuesto a la riqueza, eh, por ahí salen a cuestionar la validez de la sesión, digo. Y como vos decís, por ahí salen a cuestionar, porque bueno, este no te digo que ayer este hablaban de un congreso paralizado, sí. eh, hablaban de que los decretos de necesidad y urgencia le iban a dar este un toque de autoritarismo a, al gobierno a través del jefe de gabinete, en fin, se habla... Bueno, la, la palabra es gratis. Yo lamento no haber podido hablar ayer, porque ayer solo hablaron los integrantes de las comisiones de de la bicameral, ¿no? Ah. Eh, pero uno a veces tiene que escuchar cosas que con las que no solo no está de acuerdo, sino que parece que se hubieran olvidado de lo de lo que han hecho, porque criticar los decretos de necesidad y urgencia cuando Eh, apenas asumió el presidente Macri intentó, y no sé si no lo concretó, pero después volvió para atrás sí. eh, poner los jueces de la Corte Suprema de Justicia uh -huh. a través de un decreto eh, la verdad es este da vergüenza ajena escucharlos. Bien. Eh, Norma, ¿cómo te preparaste para la sesión? Digo, ¿cuántas horas duró? Eh, ¿Es una situación extraña porque uno está en su casa? ¿Puede estar en pantuflas? Eh, no hace falta que se vista de la, <ríe> la cintura para arriba uno. Y con un nieto dando vueltas. Claro. Este, no, eh, eh, la gente del Renapé llegó a las 12. Ajá. Eh, y la sesión terminó a las, no me acuerdo, pero creo que a las 8, a las, 9, a las 7 y media, 8. Uh -huh. eh, este, pero ellos, una vez que nos conectamos Y que empezamos a vernos entre todos Y que empezamos a, se empezó a tomar este, el, el sonido de cada uno de nosotros Bueno, ya se pudieron ir Esto también fue un cambio Porque en la prueba que habíamos hecho la semana pasada Ellos se tenían que quedar hasta la votación claro Pero no, no la identificación y la validación eh estaba bien hecha y por lo tanto pudieron irse. Bien, dejó la sesión abierta riesgo, ¿no? porque perdón, lo que es todo un riesgo tenerlos en la casa porque claro, claro. este ustedes saben que acá en Bariloche hay 20 casos contagiados. Claro. O sea que la situación está este, mucho peor que en la Pampa. Claro. La Pampa está muy bien. Hubo hubo algún contratiempo, alguna limitación, alguien dejó la sesión abierta? Bueno, este eh, eh, la experiencia dice que a veces dejábamos lo, los micrófonos abiertos, ah, claro. este, y entonces este la presidencia tenía que decir que que los apagaran o que los apagáramos. En otros casos, por ejemplo, uno votaba. Yo no tuve ningún problema. Me aparecieron este cuando tuvimos que votar, que votamos dos veces, apareció este los circulitos de por sí y por no y después había que enviarlo. Bueno, en mi caso yo lo envié y todo, pero así todo Cristina tuvo que decir, eh, senadora Durango, envíe su voto, cuando yo ya lo había enviado. claro Se ve que tardó, un, desde Bariloche tardó un ratito. Eh, Norma, eh, ayer eh, Sergio Siliotto aceptó eh, presidir el PJ, eh, después de que bueno Carlos Berna y sí, sí, Marín, lo, eh, lo leyó. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de esto? Eh... Bueno, el compañero Marina ha tomado la decisión de no conducir más el el partido justicialista y creo que quien debe sucederlo es como ha, siempre ha pasado, es el gobernador de la provincia, gobernador que está cumpliendo desde mi punto de vista muy bien su función de gobernar y política. Eh, ahora déjenme decir algo muy personal, ya eh, no como integrante de Convergencia sino como militante del partido justicialista. Yo pienso que el compañero Marín no puede quedar fuera de la conducción del PJ, por el prestigio que le ha dado al peronismo pampeano, que lo reconocen en todas las provincias donde uno va, por el, ese reconocimiento a nivel nacional, por el que le ha concedido al peronismo pampeano, por el que tiene su figura... Eh, por el trabajo que ha hecho por la unidad nacional, porque nos olvidamos el trabajo que ha hecho el compañero Marín por la unidad nacional para que el peronismo ganara las elecciones también. Por lo que es como persona y como líder. Por eso pienso que Sergio podría ser, junto al Consejo del Partido, eh, la conducción ejecutiva. Y se me ocurre a mí, por ahí hay otras ideas, que Rubén Marín podría ser el presidente honorario del partido, me parece que sería un reconocimiento a su militancia, a su compromiso, a su estatura política. Eh, yo no voy a discutir esto, pero es mi es mi visión personal. Ahora, Norma, eh, ¿y las mujeres? Digo, ¿por qué este partido parece que tiene solamente sillas para varones? No, no, tenemos mujeres en el Consejo del Partido. Bien, pero en la conducción, ¿cuándo va a haber una presidenta? Bueno... Eso sería lo ideal. Pero yo voy a quiero aclarar una cosa acá y muchas gracias por darme la posibilidad. Yo vengo reclamando desde hace más de cuatro o cinco reuniones del Consejo del Partido que se reforme la Carta Orgánica para que la paridad de género también se incorpore al Partido Justicialista de la Pampa. Eh, lo he reclamado en reiteradas oportunidades tenemos un proyecto y, y este y, y, y yo supongo que para el este próximo congreso se aprobará esa modificación de la carta orgánica. Eh, la verdad que nosotros hemos votado yo era senadora ya cuando votamos la paridad de género en todos los ámbitos y hay muchísimos partidos eh, de provinciales no solamente del peronismo sino de, de, de otras representaciones eh, que ya han adaptado este sus reglamentos y sus cartas orgánicas así que yo espero que en el próximo congreso nosotros también podamos aprobar la paridad de género Norma, nunca hubo una presidenta del PJ aquí en la provincia de La Pampa Bueno, nunca hubo mujeres en muchos lugares, este, este pero estamos avanzando, estamos avanzando mucho, eh, el feminismo eh, le ha dado visibilidad a las mujeres, no solamente a la violencia de género, también le ha dado visibilidad, eh, o le hemos dado, porque yo soy integrante de los movimientos feministas, presido la banca de la mujer en la Cámara de Senadores de la Nación, eh, y nosotros estamos peleando por tener más lugares de decisión este, de las que tenemos ahora Bien. y quiero decirte una cosa sí. mira, recién, esta, de, estaba, mientras esperaba la llamada de ustedes, leía que ayer con la, en el, la Cámara de Diputados de la Nación con la inclusión de la compañera Claudia Bernaza, el bloque del Frente de, para, de, el frente de Todos eh, de la Cámara de Diputados de la Nación es el primero en tener paridad de género Uh -huh. Bien. Eh, hubo un cruce entre Cristina y Elías, Silvia Elías Pérez, por el lenguaje... Sí, Silvia Elías de Pérez. Sí, y, ¿y qué fue lo que ocurrió? Cuéntenos. Bueno, hay una serie de este, senadoras y senadores, sobre todo uh -huh. de la oposición, que se niegan a nombrar presidenta a la este a, a Cristina Fernández de Kirchner. Y, y ella se los recalca cada vez que puede. Eh, bueno, ayer, eh, en vez de recalcárselo y decirle soy presidenta no presidente, cuando eh, ella dice muchas gracias, presidente, Cristina le dice gracias, senador. Claro. Eh, <ríe> Entonces muy este, fue un, una, eh, una picardía que que tuvo un sentido y un significado, que es a las mujeres se las nombra, La u... se las nombra con el femenino. La última pregunta, Norma, retoma lo que usted dijo al principio, estoy en Bariloche porque el personal de doméstico no está trabajando, explíquenos cómo es esa situación. Bueno, el personal doméstico eh, no está acá en Bariloche no, no está autorizado a seguir trabajando. Yo tengo una hija médica ah, que cumple con su función y, y tiene un niño, un nieto mío de tres años, que tiene que, que dar el cuidado de alguien. Adem bueno, en este caso quedó el cuidado de su abuela. Además de senadora, abuela. Exactamente. Y además, este recalco esta, esto, que aprovecho que me lo preguntas, porque... Este, las mujeres hacemos de todo. Hacemos nuestro trabajo eh, eh, en, el, en los domicilios, hacemos nuestro trabajo profesional. Eh, la verdad que si, este, si algo ha pegado eh, también eh, en esta cuarentena es, es a las mujeres, ¿no? A las mujeres porque realmente las mujeres tienen que hacer, como siempre, el doble trabajo. Eh, Norma, yo la última que le hago de mi parte eh, retomando esto que eh, pedía de que Rubén Marín pueda ser presidente honorario del PJ y lo de la paridad de género ¿esto lo va a plasmar en un proyecto? ¿lo va a solicitar formalmente? No, no, no. no, no, no. En, el, en el partido las cosas se hablan ah. se dialogan este, se, se, se consensúan eh, yo la verdad que creo vuelvo a repetir, creo este que Rubén Marín no puede quedar afuera este después de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida por el peronismo y por los pampeanos. Pero uh -huh. bueno, es una opinión personal uh -huh. este, y esto habrá que evaluarlo o no. Uh -huh. Yo pienso eso. Perfecto. Eh, muchas gracias, Norma. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes, chicos. Buenos días. Un eh, chau, chau. Eh, la palabra de la senadora pampeana eh, Norma Durango que está en Bariloche.